Thank <laughs> amanece, sonríe a tu entorno hay mucho ego y demasiado trastorno muy poco contenido pero mucho adorno es triste y bochorno. hasta la ley de gravedad quiere sobornos ya, la vida no es un firme ni tú eres actor, pero si sí puedes jugar un papel si actúas con amor como Russell Crowe, me ha tocado ser un gladiador y aún estoy vivo sin tener que aplastar a otro peleador se visten como los rappers, te estudian como los hackers, pero siempre fallan como dan las veces que estuvo al bate mi reina es mi madre que nunca me pone antes que el ego me alimente pues que la humildad me mate dice que son MC y sin saber qué significa sin flow ni letra son fotos y ropa bonita yo escribo en el trabajo y el jefe chequeándome y tú sentadito en casa escribiendo plasta y odiándome tengo un niño adentro que me hace ser inmaduro y disfrutar el presente sin pensar tanto en el futuro y a la vez tengo un anciano que en momentos oscuros me da la luz para cruzar sin tener que tumbar un muro lidiando con la ansiedad y con la paranoia con el odio del Hater y el amor de aquellos que me apoyan antes que mis maestros me invitaran para Mopoya. Ya yo los mataba lento como floya de la olla. Perdí el conocimiento, boca y cosas que te arrollan. Y sin ser un ratoncito, Pérez me caí en la olla. Y como buen guerrero me repuse y salí adelante. Y ahora vivo mucho más feliz que antes. La isla está de pi. Como vi me obligan a ser un contante Si es que quiero sacar a mi tribu alante. Capricornio, nieto de una rosa y el hijo de un sol. Un cambiocile, la mezcla de la candela. Con alcohol resucitando de la tumba mí qué espíritu le doy que rumba con el lápiz más libre que nunca Ni la que la cátedra se Esta música es un antibiótico puesto parásito Yo nunca voy detrás de un hit ni tampoco de un clásico Me siento escribir lo que pienso de un modo práctico y por eso sueno drástico en oídos plásticos Sin tanta estrategia de mercado, Mi estrategia es escribir y aprender de las cosas que me han pasado Vivir al máximo es lo mínimo que puedo hacer por mí Por eso contemplo el mundo Y aprecio más mi raíz, sin música aquí no se vive, el alma se cohibe, mi universo, los silencios son con ritmos se prohíben, universo compuesto por solo un ser, los demás son muertos, músicos, leyendas del ayer, el songo de Juan Formel, Cuco Bain, su rock and roll, Louis y James Brown y Michael en el Oath de Wall, Nina Simone, Chek que es comisión depuradora, Queen Quincy John y Hans Ayme con su banda sonora, en esta era solo soy un viejo inadaptado, que no entienda el que dice que el arte sí ha evolucionado, Sumen de lo banal y venden la violencia a tro, Pero después son hijos y hasta mensajeros de Dios. Te hacen creer que sin plata no tienes valor. Son peores que el juda que traicionó a su señor. Ya yo los veo como vía Colonia, los conquistadores. Usan la religión, pulsar a los menores y mentes inferiores. Aún viviéndola, lejos de tu farándula. Juégala en las redes que están llenas de tarántulas. Pie grande, o si quieres la bestia del lago Ness. Viviendo en un ritmo que si no lo sientes no me ves. Viva libre que nunca, ni la poroba do que la gatedra si nunca Nunca con el Avi más libre que nunca Ni la poroba do que la gatedra si nunca Hoy oh, yeah. ser celebrando yo posiblemente curro cuando dice ser un animal yo solo veo un burro cuando tú compone un tema Yo vivo lo que te escribe y no hago beef, porque chismeando los raperos no se miden. Cuando las masas van pa' un lado, pues yo me voy para el otro. Por eso pa' mí tú eres un tonto, yo pa' ti estoy loco. Cuando muchos llegan leyendas, yo era un chamaguito, un inmaduro y un poco hablador, pero nunca un mal tipo. Cuando todos pelearon por alguna causa justa, yo lo hice también porque las injusticias no me gustan. Cuando los que madrugan dormían, yo iba a la escuela. Y en voz baja en las clases ensayaban los temas capela. Cuando muchos dijeron me da igual, yo dije no sirvió Y le cerré la puerta al pánico un día que se asomó Por estos parajes que es lo que hoy me encuentro Donde el gris no le da chance al sol de ponernos contentos Cuando muchos prefieren depender yo busco independencia Mientras prefieren moverse yo escojo a la conciencia Cuando antes pensaba en un futuro que sería Si me hubieran dicho que un rapero no lo creería Cuando me dijeron visa denegada en más de una embajada nadie no vi un dedo para hacer nada, por eso a lo que me juzgan hoy y piden mal por mí, la mejor forma de contestarles es siendo feliz. Cuando cuando canto, canto, siento que el mundo no ha perdido todo su encanto. Cuando cuando canto, canto, hay razón para aprender siempre que me levanto. pero a veces la realidad no duele tanto, que preferimos que en otro mundo volando. porque un amor me está esperando, ya está esperando. Cuando viví en Cuba quería recorrer el mundo Y ahora ando recorriendo el mundo y extrañando Cuba Cuando mi padre difunto estaba no andábamos juntos Y ahora siento que del más allá su presencia me ayuda Cuando la felicidad me habló yo me distraje Entre trajes de encajes y falsos paisajes más su personaje Hoy solo veo días que comienzan y se acaban Llenos de gente que teniendo todo y no tienen nada Cuando Castro murió pensamos que algo cambiaría Y Cuba se sigue cayendo en pedazos todavía cuando te dije vota no votaste por un sí y ahora me pides que te ayude porque está malo el país cuando los santos no me dieron las cosas que quise dudé de la existencia de algún dios que nos bendice veo gente sufrida que nunca pierde su fe y algunos consentidos que cuestionan todo lo que ven cuando hablaron de mí me molesté y dejé de hablarles y admito el hecho que me agrada no agradarles cuando el mundo colapse me avisan de algún modo para hacerlo un tema. Dicen que el amor lo cura todo y es que cuando algunos se burlaron y subestimaron, lo vi claro y antes de empezar su trayecto acabaron Ahora vivo en otro mundo, donde no ambiciono tanto y trato de ser feliz sin importar con quién ni cuándo. Cuando, cuando canto, canto, siento que el mundo no ha perdido todo su encanto. Cuando, cuando canto, hay yo razón para aprender siempre que me levanto, pero a veces la realidad no duele tanto, que preferimos que ir a otro mundo volando, y regresar porque un amor me está esperando, ya está esperando.